Pero hay algunas cositas que, que, que van surgiendo, rumores que van apareciendo. Eh, y algo que nos llegó a la mesa de trabajo en la tarde-noche de ayer fue que Salta tendría un sponsor nuevo o, o, o tendría un, una, un apoyo para poder intentar comprar la plaza argentino y de esa manera este, poder jugar la Liga Nacional A. Vamos a hablar con Luis Lenti, el presidente de, de Salta Basket eh, que ya había manifestado en este programa que la intención era de seguir participando en la segunda categoría en la Liga Argentina y, y luego preguntar todas estas cosas, por ahí lo desmiente y está todo bien, para eso es esta nota ¿Cómo te va Lucho? ¿Qué decís? Buen día Hola Fabi, ¿cómo andás? Bien querido, todo muy bien ¿Todo bien? Bueno, imagino que trabajando, no solamente en tu profesión, que sos médico sino también con, con todo lo que tenga que ver con el básquet no solamente con el básquet de salta básquet a nivel profesional sino con todo el básquet de la provincia. Sí, sí, no, seguimos con el trabajo, el proyecto de todo el básquet, la provincia, eh, avanzando en eso, que es el desarrollo, estamos ya muy contentos porque se está por inaugurar en 10 días una nueva cancha con parquea aquí en Salta, así que estamos muy felices en el, en el Club Uquijano, así que para nosotros, todo lo que ha sido estos cuatro años que hemos comenzado con este sueño de salta Basque ha podido derramar todo en la, en la competencia, en la infraestructura, en los equipamientos, así que esa es la el, es el alegría más grande que tenemos, de no tener ninguna cancha equipada, ya estamos en la cuarta cancha que, fue, que está equipada, así que para nosotros, más allá de lo importante que ha sido participar, también el crecimiento que se va generando acá con la mayor inclusión de chicos en el básquet, nos va haciendo mejorar. Y bueno, después con mi trabajo, con mis cosas, con la idea de seguir trabajando por por este proyecto, con ideas, con cosas que van saliendo, y bueno, como vos planteabas, hay un acercamiento de una empresa que probablemente le interesó estar a, a este nivel, pero bueno, estamos esperando la respuesta de ellos, está recién eh, enviada la, la propuesta y ellos la están estudiando y veremos en las próximas 24, 48 horas si hay posibilidades de, de volver a la máxima categoría, Y si no, eh, ya tenemos todo preparado para, para empezar con el armado del equipo de, de la Liga Argentina. Con eh, esto nos, nos dimos un pequeño paz para poder esperar y ver si esto era posible. Y si no se da, volveremos a lo de la Liga Argentina y, y listo, y nada más. Eh, Reglamentariamente, eh, un equipo que descendió como salta Base, o como cualquiera, ¿no? ¿Puede volver a comprar plaza? Eso está, ¿Eso está bien? Sí, sí, sí, sí. Desde el primer momento nosotros estamos invitados desde tener nuestra plaza de TNA. Desde, eh, estamos invitados. Nosotros nos llegó la misma invitación y la información de que Argentina Fumín vendió la plaza. Así que nosotros estamos en condiciones de comprarla siempre eh, viendo que, que ese sponsor eh, haga, haga el pago directo de la de la misma y bueno y nosotros podamos participar de la categoría, si no en ese, en ese contexto si no se da eso jugaremos Liga Argentina que ya tenemos el presupuesto armado para Liga Argentina y, y bueno y esa es la, la idea y tratar de ser protagonista este año con un equipo de Liga Argentina ¿Y, y, ¿Y quién sería por ejemplo para la Liga Argentina eh, quién sería el entrenador, el cuerpo técnico qué jugadores tenés mira nosotros en este momento estamos Tengo tres entrenadores que, están, que han sido hablados, que, que hemos preguntado por ellos en lo que es el tema proyecto, la idea y el concepto de lo que buscamos. Les dimos nuestra observación de las la ventajas, de la fortaleza que tuvimos en esos años, de las debilidades que tuvimos durante estos años, de lo que tenemos que mejorar. Y apuntando a cada uno de ellos, creo que tenemos tres nombres que son de, de vasta experiencia, tanto en la categoría como alguno más en la categoría de Liga Nacional, esperando, no te puedo dar los nombres porque no, no, podría, no podría avanzar en eso, y a partir de ahí este, vamos a tomar una decisión, jamás pensando en que uno es mejor que el otro, ni uno es más, menos, más económico que el otro, sino el que se adecue mejor al perfil que nosotros buscamos, eh, que, estamos, que estamos buscando para continuar el proyecto. Nosotros, Pero no se Ricardo Checo en este caso no seguiría Ricardo De Checo, nosotros vamos a apuntar a un nuevo perfil. Ricardo De Checo eh, está, es parte del proyecto como siempre, es el, uno de los grandes hacedores de todo esto, pero para esta nueva etapa vamos a tratar de, de buscar otro con un nuevo perfil que este, podamos darle continuidad al proyecto desde otra perspectiva. ¿Y qué jugadores con contrato te quedaron? ¿Y qué jugadores tenés contratados o tenés en vista de contratar? Nosotros teníamos dos jugadores con contrato. Uno era Pablo Espinosa, que ahora estamos por rescindir el contrato, porque el contrato era si solo seguíamos en Liga Nacional, pero él ya arregló. Nosotros, este, él arregló con Instituto, creo que está por arreglar, no sé cómo es la situación, sino sería Pablo, y el otro es Diego Gerbaudo, que también tiene un contrato por este año pero todo es a si estamos en Liga A o en, o en, o en Liga Argentina. Este, ¿Y, y? Hay contrato con Ricardo de Checo, que también es por Liga Nacional, así que en el caso que jugásemos Liga Nacional habría que hablar, y si jugamos Liga Argentina, los tres contratos se, se extinguen eh, automáticamente. Está bien, pero en el caso de que juegue Liga Nacional, la idea también sería no continuar con Ricardo como entrenador. No, eh, sería eh, tener un nuevo entrenador Esa es la idea de, de, de, de la comisión de Exacto, el, exacto el, la gente de Bueno, nada este, Queríamos, te hago la última cortita Porque ya no tenemos tiempo Pero queríamos tener la, la palabra Viste que siempre nosotros vamos Sí, a, sí, sí, sí, sí a la te agradezco y... Te agradezco porque he recibido llamados Y como que ya la jugábamos No, no, salió esta oportunidad Está lanzada la idea eh, fuimos a buscarlo por otras cuestiones para que nos apoyen en la Liga Argentina esa empresa, nos dijo qué pasaba, por qué no jugábamos Liga A qué pasaba eso y les interesó y que le hagamos una propuesta cómo podía ser, la forma, todo y bueno, si ellos entre hoy y mañana tienen la, la, la, la, la idea de, de estar y, y ser parte a través de de eso, probablemente salgamos al mercado y hablaremos con ADC para, para ver de comprar la plaza. Y si no, si no está bien y la idea no es la siguiente, iremos por Liga Argentina, como teníamos si no pensado, y ya de los tres nombres que tenemos definiremos cuál se adecua mejor al perfil que buscamos. No, nada más que eso, el que elijamos no quiere decir que sea uno mejor que el otro, se vuelvo a repetir, y, y avanzaremos en eso y seguiremos trabajando y seguiremos tratando de desarrollar más cosas acá. Este, estamos por trabajar ahora en el, el Sudamericano Sub-21, venimos de organizar el Argentino U15, eh, seguimos trabajando con cosas como para seguir generando actividades, acciones y, y cosas para desarrollar y poner al base como, como una vidriera permanente acá en Salud. Luisito, lo mejor para ustedes, ojalá que les vaya muy bien con este Sub-21, con este Sudamericano, eh, lo bueno del proyecto es que hay más canchas de básquet con más, más equipadas que pueden ir a hacer torneos internacionales a ese lugar tan tan lindo que es Salta y que, y que realmente nos trata de maravillas cada vez que nos toca ir eh. un abrazo enorme y ojalá que puedan estar ojalá que puedan estar ojalá y bueno y si no haremos un buen equipo y volveremos por mérito deportivo y si no veremos la otra oportunidad pero La idea es siempre que Salta Baje sea el medio para seguir haciendo crecer y desarrollando el base acá en Salta, que es lo más importante. Abrazo enorme. Gracias, Fabi. Un abrazo para todos. Se te bien. Bueno, Luis Lenti, presidente de Salta Baje.